No somos pesimistas, tenemos buena data. Diario del futuro, Nacional Rock. La una, en punto. No, 33, 34. Bueno, perdón. Eh, ¿qué, ¿qué son 33 segundos en, en, en una vida? ¿Sos periodista? Habla con la exactitud, por favor. Cuando Furfaro tiene razón, tiene razón. Una con 47 segundos, 8, 9, 50. Hoy recién al comienzo anunciábamos o anticipábamos eh, que íbamos a tener a nuestra enviada en en, el en un cierto juicio, este, y es más que nuestra enviada, es la, una de las abogadas sos, ¿no, Luciana? Eh, no, yo soy Cuando Yajaira está presentando Denuncias, Yajaira Falcón Que es uh -huh. la persona de que estás hablando eh, Yo eh, trabajo con ella Y la, bueno, firmo Los papeles en realidad de, de todas las cosas Que ella presenta eh, Como habeas corpus y esas cosas Pero en esta causa De en la defensa, no, tiene una defensora oficial. Ah, la que está hablando es Luciana Sánchez, estuvimos hablando con ella sobre el tema, sobre el caso de Yajaira Falcón, que hoy a la mañana eh, fue la primera audiencia del juicio, o tendría que haber sido el juicio, digamos. Este, yo anticipaba al comienzo del programa, Luke, que hubo un caso, un momento muy interesante, lo, lo dije como anticipo, porque alguien me había contado, el momento que un policía tuvo que, que había dicho que no se acordaba nada, tuvo que reconocer una piedra sí eh, fue mmm, realmente todo esto sería como muy gracioso y es gracioso es como trataba de, de, de, de, de, de, de sí, tomar el tema la parte ridícula y absurda de, digamos. exacto eso eso yo también lo quiero levantar es como de capuzoto uh -huh. y realmente la, la única prueba del juicio fue una piedra y en un momento mmm, estábamos discutiendo eh, si habían, si la piedra estaba Eh, o sea, en definitiva se llamó, se decidió suspender el juicio hoy uh -huh. y retomarlo la semana que viene, el 28 de agosto, que es el mismo día de la audiencia de Clarín de la ley de medios, uh -huh. a la misma hora uh -huh. que va a ser imposible ingresar probablemente a tribunales eh, para eh, llamar a más testigos para determinar que no son testigos del supuesto hecho, sino de la detención, para determinar si la piedra estaba en la mano o a un costado eh, de Yahaira y si eh, por qué razón cómo era posible que si los vidrios que se habían roto estaban detrás de ella fuera ella la que los hubiera roto pero son cosas que sí es, es muy ridículo es muy ridículo si Yahaira no estuviese presa hace tres meses y Exacto. no este y esta esta esta esta idea de retrasar el juicio tendría que significar que Yahaira salga libre hasta el juicio digamos no entiendo si no pueden determinar todo en un en un en una en un juicio en ese juicio por qué no dicen bueno basta no les da vergüenza o no dicen bueno la verdad que sí fue una jodita para no sé para la justicia divina no sé Qué, ¿Qué cara tenían los jueces? ¿O los fiscales? Los... Mira, era, era todo bastante difícil bueno, lo, lo bueno era que éramos un montón de militantes, de organizaciones, de Eso, compañeras conta, Contame cómo fue la convocatoria, si funcionó digamos. Sí, funcionó eh, buenísimo, estaban compañeras de afros LGBT uh -huh. eh, de la Secretaría de Derechos Humanos, estaba eh, Carlos Álvarez, bueno, de afros LGBT estaba Ernesto uh -huh. eh, y Sandra Chagas, también había eh, bueno compañeras del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro, estaban las compañeras también de la Procubin, que es la Fiscalía Especial que investiga la violencia institucional, y eh, lo que nosotras llamamos la Procugen, que es la Fiscalía Especial que investiga eh, temas de eh, cuestiones de, de género, no de violencia de género. Sí. Eh... Para, digamos, eh, encauzar, recordemos un poco la historia, digamos, que todo lo que pasó hasta llegar a hoy a la mañana, que es cuando tuvo lugar esta audiencia de la que estamos hablando. Bueno, eh, lo, lo que pasó también es como mmm, lo, que, lo que pasa siempre. Está buenísimo recorrer ese camino, pero pensando que no es... Eh, como también charlábamos la otra vez, solamente un caso, sino que es un caso que, o, o una persona que representa a un, a un colectivo. Lo que pasó concretamente es que eh, Yahaira es militante eh, social, ella es travesti, es afrodescendiente, es eh, eh, migrante y está eh, presa en uno de los peores lugares del país, que es el, el panel, el, el penal, perdón, eh, el módulo especial para travestis y homosexuales, supuestamente, y para enfermos psiquiátricos, porque en realidad ahora está en la unidad para enfermos psiquiátricos, eh, de la cárcel de varones de Ceiza, hace tres meses, imputada, bueno, hoy nos centramos que en definitiva es por romper un vidrio. ¿Cómo voy a estar preso tres meses por romper un vidrio? Y además, que... Esto se sepa recién en la primera audiencia del juicio. ¿La imputación no es algo que tiene que estar claro desde el momento de la detención mismo? No solo, no solo eso, sino que eh, lo que es increíble es que eh, hoy se descubrió que había más testigos y en vez de, o sea, se decidió seguir esperando y convocar a, a esos testigos y hacer un juicio todavía más largo, más costoso. Eh, recordemos también que el valor de lo que dicen que eh, ella... Eh, o sea, el hecho que, que le están imputando es por 150 pesos. Yo creo que hoy gastamos más. Eh, todas las que las 30, 40 personas que estábamos ahí llenando la sala eh, de lo que era el supuesto valor, la supuesta víctima no se presentó. Esa fue otra razón por la cual se suspendió la audiencia. Eh, pero bueno, es importante también decir que, que esto pasa eh, en las calles de Constitución todos los días. Estamos viendo. Eh, ayer publicamos en el en, bueno en la convocatoria a este juicio algunas estadísticas que son estadística oficial eh, del ministerio público fiscal de la ciudad y bueno ahí estaba estaba muy clara está escrita y firmada por los propios fiscales de la ciudad como las comisarías 16 y 18 eh, criminalizan a las compañeras está toda la, la estadística ahí, eh, dice que el 70% son migrantes, que el 60% son varones, con lo cual son eh, travestis, que era también otra cosa que charlábamos. Eh, dice también que el 99% de estas causas terminan en archivos, o sea, a vos te para la policía, te hace un acta por 81, te procesa, Eh, si no tenés documento o sospecha que tu documento es falso, que eh, hasta la ley de identidad de género en el caso de las compañeras era algo, una excusa muy frecuente, y ahora todavía muchas veces lo es, te llevan detenida por averiguación de identidad, te pasan por un montón de controles, y después en el 90% de los casos, o sea, de 2.500 casos en casi la totalidad, eh, eso se archiva, o sea, todo eso fue al pedo. Fue puro una forma de, de, de, de mostrar quién tiene el control, ¿no? de, de, de una especie de control territorial de la policía en determinados barrios eh, que de, se utiliza después para, para otro tipo de prácticas. Claro, pero ¿qué hacen los fiscales? Porque los fiscales todo esto lo saben y hay órdenes expresas, dictadas por jueces del Tribunal Superior de la Ciudad, que les dicen que cuando la policía hace alguna de estas cosas, los tiene que llamar a ellos y decirles, discúlpeme, señor fiscal, soy un policía y creo que se está cometiendo esto, ¿qué hago? ¿Voy para adelante o no da? Y el fiscal le tiene que decir, no da. Y sin embargo, esto no pasa, o sea, los fiscales siguen convalidando estas detenciones arbitrarias y todo este eh, hostigamiento. Y esto termina eventualmente en casos como el de Yajaira, donde hoy vemos que a pesar de que eh, son insostenibles las acusaciones, Eh, bueno, los jueces que están ahí son jueces de cámara. Eh, para ser juez de cámara, o jueza de cámara, hay que estudiar un montón, hay que hacer mucha carrera. O sea, eh, que, que, que te estén haciendo eh, perder tu tiempo realmente por, por, por una pavada semejante. Bueno, eh, supongo que tratan de darle un, un sentido, ¿no? Eso es un poco lo que lo que sucede y hoy no podían de alguna manera decir, bueno muchachos acá no hay un caso, vámonos a, a nuestra casa, señora Yajaira perdón, digamos. Eh, sería eso no pasa, digamos. Eso no pasa. O sea tienen exacto. que, tienen que hacerse los giles y seguir adelante, digamos. Eh, eso es lo que lo que aparentemente eh, pasó, pasó hoy con una defensa que también tenía la mejor onda, uh -huh. pero toda, to, no mencionó en ningún momento eh, ninguna eh, de las leyes, por ejemplo, no mencionó la ley de identidad de género, no hizo jugar ninguno de los tratados eh, de derechos humanos, la Corte, uh -huh. hasta la Corte Suprema en ese sentido, hace poco reconoció que había recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos uh -huh. Humanos que se podían hacer valer y tiene un montón sobre este tipo de cosas. O sea, nada de todo, las nuevas leyes que uh -huh. reconocen derechos fue usado y esto también tiene que ver con bueno, cómo la justicia se concibe a sí misma. ¿Y por qué Yajaira tiene como defensor una, un, un abogado de oficio y no alguien digamos especialista en este tipo de temas? Eh, eh... ¿No tuvo acceso digamos en su momento? ¿Fue alguna imposibilidad que se le impuso desde el Poder Judicial? O, como, ¿O policial? ¿Cómo como fue que se llegó a son, esto? Son, son varias cosas. Mira, cuando Yajaira fue detenida eh, fue el 18 de abril, el 17, 18 de abril, que fue el día del paro. Eh, cuando yo fui a la comisaría eh, con mi credencial de abogada, eh, directamente no me dejaron verla, me dijeron que no estaba detenida ahí, nunca la revisó una médica o un médico, hubo que ir a buscarla sí, porque y, y después yo tuve que eh, presentar un habeas corpus para saber dónde estaba detenida, que en tribunales, el 18, me atendió un policía en la puerta que me mandó a una fiscalía que quedaba en otro edificio. Y se supone que es un habeas corpus, que es una acción que, bueno, no te sí, la urgente. pueden rechazar de ninguna manera. Entonces, realmente la violencia institucional... En este caso es como bastante fuerte y por lo mismo también, eh, por ejemplo, en este caso la Defensoría General de la Nación tiene una Defensoría, eh, un, un área especializada en temas de género que también va a ir tomando decisiones institucionales. Eh, si Jaira puede tener un abogado particular, lo más probable es que solo ella pueda tener un abogado particular y el resto de las compañeras travestis y trans sigan teniendo que tener defensores oficiales. Entonces también en ese sentido los cambios al interior De, de las instituciones son eh, importantes. Así que son esas las razones por las cuales nosotros como, como colectivo decidimos acompañar eh, profesionalmente a las acciones que Yajair está haciendo contra la comisaría, eh, contra el Servicio Penitenciario Federal, pero eh, acompañar de otra manera las acciones en, su, en el caso de su defensa penal, justamente sabiendo además todas las complejidades que tiene una causa Eh, bueno, recordemos que estamos en el marco también de que los compañeros que son abogados de Fernando Carrera, por ejemplo, están convocando para el martes uh -huh. eh, eh, por condiciones que, que, bueno, que están muy relacionadas en un caso que también es gravísimo, eh, que es por un hecho que se le imputa a Carrera mucho más grave, eh, pero que, bueno, también era increíble la, que es como el juicio sí. es el mismo, el rito es el mismo, sea un vidrio roto. Las o... complicidades dentro del Poder Judicial, entre los fiscales... Recién hablabas del colectivo, contanos bien, digamos, quiénes son, qué vienen haciendo, de qué se trata. Eh, bueno, nosotras, en la, las organizaciones que estábamos ahí acompañando, la verdad es que hace muchas, hace varios años que venimos trabajando eh, juntas. Eh, bueno, yo formo parte de, de Lesbianas y Feministas Por la descriminalización del aborto Que sostenemos desde hace cuatro años La línea aborto, más información, menos riesgos Que acá está una compañera que va a tocar mañana Que cumplimos cuatro años, de paso a paso el chivo Mañana desde las 3 de la tarde Vamos a estar en Arzobispo Espinosa 1167 ahí eh, seis Arzobispo ahí Chocho El Arzobispo está Chocho Bueno, y ese es uno de uno de los colectivos que... Eh, porque, bueno, hay que decirlo, también somos peronistas y le, también eh, sabemos que para esto hay que estar fuertes y festejar y organizarnos con alegría también. Entonces la fiesta en ese sentido cobra... Bueno, y en este marco otro otro sentido, ¿no? Eh, además de nosotras que vamos a estar ahí, bueno, va a estar señorita Carolina tocando desde las 5 de la tarde. Saluda, Carlos. Eh, eh, Hola. Porque Carolina está Hola. acá porque va a estar tocando en un rato ay, ay. Aquí en, en, Aparecí. Hola. en el Diario del de Futuro, así que se van cruzando los planetas sí, Aquí en alinean. la noche en Radio Nacional Bueno, tam también están eh, los, los compañeros de Putos Peronistas Las compañeras de la cooperativa La Paquito Las compañeras de eh, Afro, LGBT y D eh, Que son también del movimiento afrocultural Eh, todos esos eh, colectivos, bueno, eh, de nuevo la Secretaría de Derechos Humanos, como muchos compañeras y compañeros eh, travestis, putos, tortas que, y varones trans también, que estábamos ahí eh, acompañando eh, el juicio. Y el, y el trabajo que hacemos, bueno, tiene que ver con, con, eh, con esto, ¿no? Fundamentalmente con sostener y profundizar y militar sostener los cambios que, que se vienen consiguiendo estos últimos 10 años, que o primeros 10 años, ya no hay que decirle los últimos, estos primeros 10 años los diez, los cambios que se consiguieron para eh, ir, ir por más cambios. Eh, y venimos militando también varias cosas que, bueno, que son críticas, que son políticas públicas que sabemos que están en camino, eh, pero que a veces el, los distintos contextos hacen que que bueno que sea difícil hacerlas a lo mejor eh, o, o plasmarlas en leyes como todos deseamos no no nos olvidemos que por ejemplo conectar igualdad no es una ley la asignación universal por hijo todavía no es una ley esto nos muestra los reaccionarios que son todavía de determinados sectores incluso con condiciones favorables eh, dentro del Congreso así que eh, militamos temas como aborto como violencia policial racismo con las compañeras y compañeros que hoy están en las instituciones también eh, luchando contra las mismas cosas Luciana también forma parte de Copadi y Copadi es, eh, Luciana es una columnista de este programa porque forma parte de la sección Litigio Imposible Sí, imposible, hoy fue imposible que, que se puede constatar en los hechos, de lo difícil que es ciertas, ciertas peleas, incluso como dice Luciana en condiciones favorables, ¿no es cierto? sí Eh, así es, la verdad es que, eh, el bueno, volviendo un poco a, al juicio, después eh, hablamos, que lo que también queremos decir es que estamos preocupadas por Yajaira en este momento concretamente, porque nos comunicamos con, con una compañera, se, se comunicó otra compañera que es Paola, que es eh, una trabajadora social que está muy en contacto con ella, Eh, con Emil Celobos, que es otra compañera travesti que está eh, detenida, y nos decía que a pesar de que ella, Jaira, eh, ya tendría que haber vuelto del traslado a tribunales hoy, todavía no había llegado. Y sabemos que esto es parte de la tortura psicológica de la que ella está siendo víctima. Ella está hace dos semanas eh, encerrada, castigada, encerrada 23 horas por día, tiene una hora donde tiene que elegir entre ir al baño eh, o llamar por teléfono. Sí, esa es la condición en, en, en la que está, eh, y además de eso, bueno, salió ayer a las 3 de la mañana el penal y hoy eh, no va a volver antes de las 3 de la mañana, y esto quiere decir eh, no haberse bañado, no haber dormido, no haber recibido ningún tipo de eh, atención eh, médica, eh, ni absolutamente nada, entonces, bueno, eh, sabemos que esto está siendo muy duro eh, para ella, hoy era realmente estar en presencia de una persona Eh, muy desgastada, muy quebrada, y eso también fue muy duro para todas nosotras, eh, verla en, entera, pero también como otra persona, ¿no? por, por toda esta violencia, a pesar de, de su entereza, eh, y bueno, y dar la pelea frente a las declaraciones de un policía que se contradijo, eh, y sobre todo esto, ¿no? lo humillante de eh, que te tengan torturándote durante todo este tiempo por un vidrio roto. Bárbaro, Luciana, te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos esto, eh, no sé si querés agregar alguna cosa más, eh, ¿cómo sigue que esto? A los Ay, varones, ¿Hay sí. fecha? A los varones heterosexuales esto no les suele suceder, no. eh, a pesar de que hay mucha criminalización de los jóvenes, de todas maneras la criminalización a las compañeras eh, travestis y trans es eh, enorme, es muy violenta, y que bueno eh, estos privilegios Eh, que, que son privilegios de género y hay que estar muy conscientes de esto. Esto no es solamente una cuestión de clase, es una cuestión que a Yajaira le pasa porque es travesti, por pedir que le digan Yajaira, por usar pollera, pintarse y un día nada, eh, salir sin todo eso y dejarse la barba. ¿sí? Esto le pasa por eso, no por por otras cosas y eso es muy importante tenerlo claro. Y... Una doble estigmatización por pobre y además no pero adem además tener claro esto no que la sociedad puede ser muy sociedad podemos ser todos muy civilizados pero cuando una de las personas que no forma parte de ese círculo pide sus derechos, de golpe nos transformamos en la peor cárcel, digamos sí. Sí, así es, así que bueno, hay que seguir eh, resistiendo, el 28 es a las 10 de la mañana, Talcahuano 550, eh, en sexto piso la misma audiencia, y lugar para entre 30 y 40 personas, así que hay que venir porque igual también si no sacamos el audio afuera o, o podemos eh, hacer cosas para pedir una sala más grande, eh, y bueno, y mañana venir a bailar un poco y a juntar plata que también se va a necesitar para todo esto, siempre se necesita... Eh, y bueno, eso, venir a Arzobispo Espinoza 1167 acá en la boca a cuatro cuadras de Parque Legislativo. Escúchame, eso es por celebrar, ¿qué, ¿Qué estamos celebrando mañana? Estamos celebrando estamos celebrando mil llamadas a la línea de aborto, más información, menos riesgos durante cuatro años. La línea es 011-15-6664-7070 si necesitas información para hacerte un aborto seguro en tu casa, Llamas a las tortas o te venís mañana, te tomas una birra y te contamos Perfecto. Muy bien quedamos en contacto para seguir al tanto de todo lo que siga pasando con esto eh, te agradecemos una vez más la visita y... y te comprometemos para cuando pase este litigio imposible hablar de una manera este, más lúdica y, si hay, y más militante sobre algún otro caso de los tantos que, que han pasado ante tus ojos, Luciana Ojalá pueda venir Shahaira también, que la van a conocer y ¡fu! Programa especial. Muchas gracias. Buenas noches, Luciana.